esto, no sé si es un programa periodístico pero hoy queremos brindar una primicia la primicia es la siguiente existe un universo paralelo era algo que ya se había vislumbrado en Superman en las caricaturas eh, en Matrix en algunos cuentos de Philip Dick en otros de un señor que se llamaba Jorge Borges que feo Jorge, Borges? Jorge Luis Borges ahí está. Eh, bueno, entonces hay un universo paralelo que se nota también, por ejemplo en la programación de TN y en las propagandas de fútbol para todos. Esos también son universos paralelos que están existiendo actualmente, pero del que hoy queremos hablar, y me parece que es el, el más real y el más interesante, es uno en el que ocurren cosas como lo siguiente. Carlos Gardel se levanta de la tumba y sale de juerga, termina trabajando de DJ. Hay un grupo que clona al Che Guevara para hacer la revolución y, la, y el merchandising de su imagen desde un edificio de Punta del Este. La policía en este universo es budista y tiene estampitas del Saibaba y Saumerios. Los luchadores sociales transan con el sistema para poder pagar el colegio de los chicos. Los chinos y los coreanos de los supermercaditos organizan focos de guerrilla urbana contra los grandes supermercados. El rock and roll es desplazado y el sexo y la droga desenfrenados ocurren con música de Bela Bartok, Ramona Galarza y Pipo Pescador. En ese universo, en vez de la milonga sentimental, se canta la milonga paranormal. Y hay grupos marxistas y trotskistas que llegan desde sus planetas en platos voladores queriendo hacer la revolución permanente. Todo esto que estoy contando es apenas una introducción a ese universo increíble de los discos y las canciones del conjunto Falopa. Conjunto inspirado por varios maestros, dos de los cuales están ahora con nosotros y son el señor Falopa. Federico Falopa Marquesto Y Pablo Falopa Marchetti Según se presentan ustedes mismos en los shows ¿no Si, sí, así somos, así somos Todos tenemos nuestro apellido Falopa Así como los ramones Nosotros somos Falopa A dónde había poder hoy crecen flores Llenas de amores No explotan llamas, bombas Dentro de la catedral no existe el mal Hay armonía, entonces ya no había, y ahora hay, claro que hay, anarquía, en la republiqueta, anarquía, en la republiqueta. ¿Y los palopas cuántos discos llevan hechos? Dos. Dos discos. Dos pero... discos que encierran este universo que acabo de contar de canciones que son divertidísimas, pero a la vez permiten pensar mucho sobre el mundo actual la gente actual los líos actuales ¿no? sí, ahora ab abrimos un par de universos paralelos más si sí, de hecho estamos trabajando en dos universos paralelos en nuestro universo paralelo es una serían? paradoja una especie de rulo del tiempo una cosa así, el, el paralelo distancia. de lo paralelo lo paralelo de paralelo estamos trabajando un ¿qué serían? Estamos trabajando en el mundo paralelo autocrítica y en el mundo paralelo glam libertario. Son dos mundos en donde uno es todo real, todo, todo mísero de alguna manera, y el otro es todo perfecto y con dientes que brillan. Lo que están haciendo entonces es... Un disco que vamos a estar empezando a escuchar uno de los temas O son dos de los discos que están trabajando Esos son dos, dos discos que estamos haciendo en paralelo Va a salir como un disco doble Pero son dos discos diferentes eh, Bien diferentes Uno uno es donde muestran nuestros nuestros granos Nuestros miserias, como decía Fede Que es un disco totalmente tocado en vivo En vivo, eh, no eh, porque sea con público Sino que nos metimos en el estudio a tocar como Se supone que es la música como se grababa hace un tiempo todos tocando al mismo tiempo y sin poder eh, hacer pinchar o sea, no no, no, no, hacer no esos son esos laboratorios así, musicales no, no, no, no. y el otro sí es un laboratorio musical absoluto y la mayoría de los temas nunca los tocamos en vivo por ejemplo están armados de maquetas y bueno a partir de esas maquetas se arman los la, lo que queda finalmente grabado y vamos a ver algunas cosas vemos si las podemos trasladar al vivo no sé si todas Pero, y bueno, otras irán reemplazando, pero sí, son nuestros dos mundos. Sí, inclusive la técnica del segundo es, es muy moderna porque está grabado en estudios caseros, que es la tendencia de ahora. O sea, uno está grabado en un estudio grande, gigante, donde cabían orquestas, todo claro todos tocando juntos, y el otro es todo lo contrario, o sea, está grabado en nuestros estudios personales. Todos los oyentes de este programa conocen a Falopa, al conjunto falopa por la... porque acompaña permanentemente todo de Simu desde su nacimiento, hace cinco temporadas. Pero me gustaría, Federico, que describas un poco cómo es esa especie de algo, en algún momento yo decía era como una transfusión de sangre a la música argentina, eso de los guitarrones, porque tiene un estilo musical bien especial que me gustaría que puedas describir para que la gente también, eh, para que todos eh, tengamos claves de cómo escucharlo, ¿no? Bueno, sí, nuestra, nuestra música, nuestra estética se basa en una cosa que ya existía en un principio, una de nuestras estéticas, porque en realidad ya estamos laburando en paralelo otra, otra más se basan cosas clásicas nuestras no Carlos Gardel, eh, cosas nuestras cercanas como Zita Rosa, el cuarteto de Grelo, o sea, esencialmente un cuarteto de guitarras, lo que pasa que dentro de esas guitarras que suenan no son todas iguales tenemos una guitarra más grave, una guitarra intermedia, una guitarra aguda y una mandolina o sea que vamos de un rango grave hasta un rango agudo con básicamente instrumentos de la misma categoría imaginate cuando estás viendo un grupo de tambores y ves el tambor chiquito, el tambor grande, el tambor mediano, esto es algo así, lo que pasa que es más sutil por ahí la diferencia ¿no? un poco de las guitarras de Gardel un poco de las guitarras de Cita Rosa estamos viendo un poco esa genealogía... ...del grupo Falopa... ...en sí, esos guitarrones... ¿no ...las cierto? guitarras de, de Rivero... ...las guitarras de Daniel Vidal... No. Eh, ...me parece que... ...igualmente todo eso parte de un espíritu gardeliano... O sea por, ...por algo Gardel es Gardel... ...Gardel es Gardel... ...porque... ...está bien, hay un mito... de tipo se murió siendo muy pintor y muy popular... ...cantaba maravillosamente bien... ...pero... Eh, Marcaba, quedó como cantor de tango Porque el tango era eh, Algo de, de identidad Muy fuerte en ese momento Y es creo que la, la música Que, que, que siguió El Foxtrot, grabó Foxtrot Que era una especie de rock and roll De esa época, pero no continuó, no es un género que El tango, eh, él echó raíces Para ese género y sobre todo para el tango canción Pero abarcó una cantidad De géneros, enorme eh, Por eso Nosotros al principio nos sorprendíamos que nos llamaran de, para tocar de, de festivales de tango y, y que entráramos en el tango porque hacíamos un montón de género pero en realidad con Gardel pasaba lo mismo no es que no, era comparar con Gardel pero hay una impronta gardeliana en, en todas esas formaciones porque Gardel fundó muchísimas cosas en la, en la música popular argentina y, y somos claro Bueno, no sigamos calentando la pava Pablo Marchetti es además el columnista de este programa de una columna maravillosa que se llama El Grito Pelado Hoy sí. este programa es El Grito Pelado Entonces, señor Pablo Marchetti, Grito Pelado ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar ahora un tema en tango Que está con música de Federico Marquesto Y letra mía Que sintetiza un poco Un Hay varios temas que sintetizan Porque el disco autocrítica o si Se llama el disco más eh, El disco grabado en, en vivo el, el disco más crudo eh, Pero hay varios temas que lo sintetizan Porque es muy autocrítico Y este creo que podría sintetizar El espíritu de, del disco Se llama Todo mal Autocrítica Conjunto Falopan Cazaire, se licuaron mis genes con urbanos, en seis años de Nacional Buenos Aires, tan fusiladime, tan cauto y conformista, si hay que rajar siempre soy el primero. Fiermos solicitadas como artista, no se sé corta rutas, no soy piquetero, no soy piquetero, ¿Crees que soy pulenta? ¿Crees que soy picante? ¿Crees que me la banco porque nací en Villa Diamante? ¿Crees que soy muy guapo? No Pero lamento desilusionarte Tranquila me hago cargo Estás con un amargo No tengo aguante no tengo a nadie al que le diga compañero jamás formaré parte de la orga, salgo rajando si me corre la yuta pura dialéctica no sé pegar trompadas pocas oh, amantes, jamás me fui de putas de explorador, del sexo casi nada, crees que soy puleta, creé Soy picante Crees que me la banco Porque nací en Villa Diamante Crees que soy muy guapo Pero lamento desilusionante Tranquila Me hago cargo Estás con un amargo No tengo Aguante. Escuchábamos al conjunto musical Falopa. www.lavaca.org. No adivinamos el futuro, creamos el presente.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 Morón en obras, más cuadras de asfaltos, nuevas obras hidráulicas más y mejores espacios verdes en todos los barrios, construcción de un nuevo hospital moderno y funcional más centro de salud y obras de cloacas en todo el partido Municipio de Morón, una ciudad que crece. Decimos www.lavaca.org Decimos Hoy estamos en El Grito Pelado, o mejor dicho, The Simu compartido en El Grito Pelado. Estamos en un programa muy musical con algo que, para decirlo de modo objetivo, a nosotros nos tiene enamorados, que es el conjunto Falopa, y desde hace mucho tiempo formo parte del club de fans de este grupo, que trabaja todo una temática que recién Federico Palopa Marchetti nos explicaba esa herencia gardeliana en las guitarras y de herencia también de sitarrosa, de Rivero, nos decía Pablo Marchetti, Pablo Palopa Marchetti. Y letras que también son tan especiales que van creando esa especie de universo paralelo que no es solo musical, sino también en las letras. Es un universo de personajes increíbles que van apareciendo, como este señor que cantaba recién que dice que no tiene aguante. Sí y sí, hay sí, hay componentes autobiográficos fuertes. Ahí en otras canciones no, pero pero hay secuelas de algunas cuestiones personales en, en ese tema particular y, y en general en, en esta autocrítica, en este disco de autocrítica. Pero pero me parece que que ahora en, est, en estos dos discos se cuesti, se colaron cuestiones más personales. Más personales o autobiográficas pero en general tratamos de o partimos, así como partimos de cuarteto de guitarras, partimos de la necesidad de contar historias en las canciones Claro, pero contar una historia que tiene mucha actualidad porque hoy en día se reivindica lo del aguante, las hinchadas de fútbol y demás, sí. y es que doble aguante, el aguante y si uno se lo pone a pensar bien, es aguantar cualquier cosa, cualquier cosa y que sea una valentía soportar cosas que pueden ser estupideces o que nos pueden estar pervirtiendo la vida parecería que el aguante se convirtió en un mérito en sí mismo y de un modo un poco irracional por momentos, ¿no? Hay una frase de un tema que... una de las particularidades de este disco entre muchas otras es que, por ejemplo, Federico Marquesto Eh, empezó a escribir letras y muy buenas y hay un tema que a mí me encanta que se llama Autor Intelectual que está en este disco y dice en un momento si tengo muy mala puntería si la pistola me hace temblar me sobran huevos para plantarme en la maniobra de imaginar ¿no? es eh, eso es el aguante también ¿no? el aguantar el pensamiento el agu aguantar lo que uno lo que uno le da digamos y llevarlo hasta hasta las próximas condiciones de justamente no ceder ante, ante cosas jodidas claro, pero ahí uno se encuentra con la poesía y, e incluso con el humor que destila falopa todo el tiempo toda una cosa que a uno le causa una especial alegría enorme pero a la vez como un mecanismo de ruptura frente a determinados lugares comunes a determinados saberes o determinadas eh, recetas Sí, es como un conjunto de cosas que parecen aparentemente normales el conjunto falopa pero que en conjunto funcionan como una cuestión de resistencia importante porque no hay una cosa definitivamente novedo novedosa en la forma de, de lo que escribimos los contenidos son cosas que se pueden ver todo el tiempo digamos, es un cuarteto de guitarras no es que estamos experimentando con sintetizadores Teremin y golpeando el puente de la Noria sino que estamos eh, trabajando con todos elementos comunes y esa sumatoria finalmente da algo extraño digamos si sí, hay, ¿eh? hay una hay una cuestión que tiene que ver con, con cruzar mundos mm. y, y que eh, y ponerlos ordenarlos de una manera que eh, que eso es, es por lo novedoso ¿no? el hecho de juntar a películas de zombie con un Gardel digamos, eh, y que Gardel entonces se le levanta de la tumba y se va con unos zombies a, a recorrer la noche porteña es eh, o, o la clonación de Che Guevara donde también la, la ciencia, la ciencia ficción con un ícono eh, nacional o, o bueno, universal eh, pero argentino y o que una chacarera puede describir una anarquía en la republiqueta. Exactamente. O el choque de cuestiones. Diferentes. Que además es una cita a los Sex Pistols, ¿no? La, la anarquía de la republiqueta por anarquía en el Reino Unido. Hay mucho también juego y citas. La samba de mi Escepticismo, que es bueno, una obvia referencia de de mi Esperanza, o la Mironga Paranormal. Hay muchas citas al mundo de la canción, que es algo que nos apasiona. Ahora, en ese sentido, tu trabajo, Pablo, vos sos periodista, a la sí. vez, letrista, sí. poeta... ¿Cómo te gusta definirte? No me gusta definirme mucho. Genial, eso no, es lo claro. que esperaba de vos. ¿no? No, no. Sí, no, no me sos gusta todo mucho. eso y sí, mucho más. claro, qué sé yo, hago esas cosas. Pero... Ahora, pero es cierto que como letrista el tema está en buscar cuestiones que no impliquen solo... El relato poético de algo Sino una cuestión de impacto Y de vínculo con la gente Es como despertar Por A través de la locura O del disparate O de lo anormal Como bien decía Federico recién Ideas nuevas me apasiona, O sea, me apasiona las palabras Y me apasiona la, la... El arte en las palabras Pero me apasiona la comunicación No puedo hacer una arte abstracto pues Puedes, en algún momento Alguna cosa como... Experimental y... y búsqueda de algo, pero siempre el camino es comunicar, entonces eh, no me sale cuestiones abstractas, porque más que me gusta disfruto de otros artistas pero a mí no, no siempre tiene que ser con arte, pero la comunicación tiene que estar y en el caso de la música, ocurre lo mismo porque yo veo he visto a la gente bailando con los temas de falopa han hecho unas cumbias como Matelacé sí, sí, sí, hay varias ¿eh? y Ahora, Federico, para sí. vos es como un, eh, un abanico muy amplio de, de, de herencias musicales que vos tomás... Sí, yo las, ag las agarro con bastante poco respeto por el estilo, en realidad. O sea, o sea con yo, mucho aguante. Con mucho aguante, porque esta, se, se ha complejizado tanto la, la, las músicas nuestras a lo largo de años y años y años que ya no tiene sentido para mí buscar la perfección estética en, en, en el estilo. O sea, hago cumbia, entonces tal instrumento hace tal cosa siempre y esto tiene que funcionar de esta manera y tal lo toca de esta manera y tal lo toca de otra. Me parece que es un tamiz por el cual ya pasar está cada vez más difícil. Entonces yo digo, hago una cumbia, listo, hago lo que tengo en la oreja de la cumbia. Hago una milonga, hago lo que quiero en la eso, ¿no? no es que estoy buscando respetar eso, porque si tengo que respetar eso me tengo que retroterar 120 años y estamos en problema y eso es, también es parte de la cuestión punk de vivir en una ciudad metrópoli donde pasa toda esa música y yo lo agarro y lo utilizo no tengo respeto por por, por el estilo en general lamentablemente Sin respeto Falopa está creando universos paralelos, los dos discos, recuérdenme cómo se llaman eh, Autocrítica y Glam Libertario Glam Libertario. A ver, eh, volvemos entonces a El Grito Pelado, que es en lo que se ha transformado este decimú, para que me explique, señor Marchetti, qué es lo que vamos a escuchar. estábamos en El Grito Pelado y vamos a escuchar al Conjunto Falopa haciendo otro tema de autocrítica. Pero como escuchamos anteriormente, el tema, de toda manera, profundamente autocrítico, y pero sucede una cosa con el grupo, que individualmente somos seres realmente repugnantes, despreciables, pero cuando nos juntamos, y esa es la fuerza del conjunto, cuando nos juntamos nos volvemos gente copada, o sea, nos volvemos copados. ¿Qué copado? somos re copados? Somos recopados, loco. Así que justamente vamos a escuchar el conjunto falopa de su discosa. Autocrítica, copados Copate Tocamos y ya, ya fue Guitarras y recolgados Zapamos y es otra voz que suena por todos lados no fuimos bien a la mierda porque somos tan copados nos fuimos bien a la mierda porque somos tan copados al filo del papelón fui gracias muy, muy chava bacanos Siempre al lomo de la vida Berretas muy bien montados Igual la pasas tan bien Porque somos tan copados Igual la pasas tan bien Porque somos tan copados Fumamos y ya, ya fue Re locos, recolocados De Nicar en puro chamullo Pervertidos y zarpados no digas que no te gusta porque somos tan copados No digas que no te gusta porque somos tan copados Me damos y yo ya fui Medio bestia muy cara presentables pero somos tan copados tan copado, copados ¡Oh! si sí, va oh! bass, sí, sí, copado, no. pero copado, es Yo copado. Vale, el bass de los 15. ¿Vos bailaste? Sí, me hicieron bueno, fiesta. Lindo, fiesta de 15, ¿tú sí, viste bien, cómo? Vestido, todo. ¿Todo? No, todo completo. Qué lindo. Quiero ver fotos, sé, sí, quiero ver fotos. Ah, las quemé. No, boludo, no. Afuera. La no. música sonando pero no hay nada sagrado gemido de sexo y fuego y un grito desafinado no respetamos a nadie pero somos tan copados no respetamos a nadie pero somos tan copados el momento de las cruzas esperamos acostados a la hora de la fiesta ninguno llega cansado ladrones de guante blanco porque somos tan copados ladrones de guante blanco porque somos tan copados la la la la la la la Estamos en Decimú con Federico Marquesto y Pablo Marchetti, los creadores del conjunto FALOPA. Eh. Eh, Decimú. www.lavaca.org Estudiada en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.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 Creamos el presente Decimo Por el derecho a la rebeldía Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores Editorialistas, opinólogos, denunciadores Mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores Música Mejor Decimú Seguimos en Decimú el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y a cualquier hora en tu computadora y por 150 radios y también en, por la página de Farco Parco.org.ar Hoy estamos transmitiendo desde Mu Punto de Encuentro en Hipólito y Rigoyen 1440 por eso a lo mejor hay voces o ruidos de fondo y estamos con el conjunto Falopa, con Pablo Marchetti con Federico Marquesto que nos están haciendo un viaje por este nuevo universo paralelo de nuevos discos que Falopa está terminando de cocinar, si se me permite sí. El tema de recién me dejó muy copado, Marchetti Viste que copado, eh Tengo que aclarar que eh, aparece otra voz, que es la de Zambayoni, que es, eh, está invitado, es uno de los invitados, hay muchos invitados e invitadas eh, en este disco, en estos dos discos de Falopa, eh, gente que canta, gente que toca, eh, músicos, gente talentosa que nos acompaña en este caso San Bayonne pero a la vez lo que me divierte es la, la cuestión de cómo se toman eh, clichés de la época, lugares comunes de la época, como antes era el del aguante sí, ahora el de que todos todo, todo somos copados somos copados, como si fuera una especie de, de, de Disneylandia en la cual todos sí. nos llevamos bien y somos sí. todos macanudos y como me copé mucho, quería que me explique Federico márquez Marquesto, eh, por ejemplo en este caso, para tomar un tema no. emblemático de Falopo ¿Cómo se resuelve la ecuación entre letra y música? Pablo tira la idea, vos tiras una idea musical. ¿Cómo se arma la cuestión para que lleguemos a estar tan copados? Hicimos un montón de formas de laburo. En principio lo que hacíamos era yo tenía la música y Pablo ponía la letra. Eso fue como un inicio. Después Pablo empezó a traer temas él de letra y música compusimos juntos en tiempo real también, es decir, che voy para tu casa tengo una idea, bueno dale, venite y la, la, la elaboramos ahí, en donde mayormente yo hacía la música y Pablo hacía la letra, a veces Pablo traía una melodía y yo le daba la terminación musical, como es el caso de, de, de, de, de del clonamos al Che Guevara de tu querida presencia y finalmente llegamos a pegar la vuelta que eso fue una cosa muy interesante de este último periodo, que es yo de, de un tiempo hasta ahora empecé a escribir un poco más, en el grupo... Eh, Le tomé confianza a la cosa y lo último que hicimos fue que yo le di una letra a Pablo para que Pablo ponga la música, que es justamente el tema que creo que viene ahora, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a, vamos a escuchar a en un, un rato de este tema. En un minuto solo quería aclararle al público que no lo haya escuchado que eh, la referencia que hacía Federico Márquez todo sobre clonamos al Che Guevara, se trata desde del estribillo, digamos, de, eh una situación en la cual un grupo de señores, que son los que cantan, Acceden a un dedo del Che Guevara, lo clonan para garantizar la, eh, un Che Guevara clonado que permita la revolución permanente a través del merchandising Exacto. en Punta del Este. Clonan porque sacan una muestra de ADN del dedo que le metió el Milico cuando en la bala, en el agujero de bala que tenía el Che en una foto famosa del Che muerto que vi Milico metiéndole el dedo en, en el agujero de bala al cadáver del Che, ¿no? cierto? Ahora Pablo vos sí. te ganas muchos amigos con esto porque estás eh, siendo irreverente. O sea, todos somos muy irreverentes, pero con el Che no. Es como que hay reverencias que parecen estar eh, ser, tengo... ser políticamente más correctas. ¿Cómo te, te llevas con esa cuestión que no deja de ser también un desafío? ¿no? Me declararon persona no grata en el Instituto Che Guevareano. Eh, lamentablemente, pero bueno, yo quiero aclarar que, que no quise discriminar al Che Guevara. Es más, tengo un amigo Che Guevara, así que no discrimino a nadie en ese sentido uno de los clonados, ¿no? es el amigo Che Guevara pero quiero, quiero dejar en claro esto por los cheguevarianos Guevarianos los institutos Che son muy, muy estrictos ¿no? Clonamos al Che Guevara se viene la revolución Seguimos con Pablo Marchetti y Federico Marquestó, los inspiradores del conjunto musical Falopa. Ahí salgamos un rato de la broma. Lo que es cierto es que eh, derribar mitos o derribar mentiras o lugares comunes puede implicar también cosas que uno quiere mucho. Porque a Gardel vos lo crees mucho y lo convertiste en un zombie que anda por trabajando de DJ por Chacarita. No, además... Por supuesto, porque la forma en que, en que a veces se... Eh se abordan esos mitos es, me parecen muy graciosas, más allá de que creo, insisto, que Gardel tiene todo para llegar a esa categoría de mito, porque, porque como decía antes, me parece un artista descomunal, ahora eh, pasa eso, ¿no? que a veces los mitos toman se toman de formas muy muy extrañas y igualmente no creo que haya tanto tanta, tanto problema con lo que hacemos pero básicamente porque no tiene demasiada difusión como para lograr el impacto que, que deberíamos tener debería tener un, un repudio de ese tipo. Sí, una anécdota, Festival de Tango, cuando obviamente había un público tanguero y, y por los monitores, por donde nosotros escuchamos, se escucha la frase "era un muerto macanudo" que cantaba como el orto en referencia a Gardel y eso fue un momento, ¿no? Sí, eso, sea, eso fue un momento siempre, pero eso fue eh, Festival de Tango. Y no nos mataron, estamos acá, tranquilos. O sea, han logrado sobrevivir a semejante, semejante excrementa, ex sí, sí, sí. Pablo, el, el tema de la relación de la invitación a otros músicos ¿en qué medida va funcionando o va enriqueciendo la posibilidad de, de trabajo de ustedes? Recién mencionabas a Sambayoni pero quería saber en ese sentido, ¿qué otras aperturas están pensando y buscando para Palota? Uy, muchísimas, porque en, est, en estos dos discos hay toca, por ejemplo eh, Pollo en Los Teclados un tecladista, tecladista comunal eh tenemos eh, trabajista invitado, tenemos, bueno, canta Dolores Solá, eh, que siempre es increíble cantar con ella, eh, Cucuza Castielo, hay gente que, que tiene, que aporta muchísimo, porque... Yo canto un tema a Dolores a darle, a darle, a Cambiarle género, por ejemplo eh, A un tema Y tener que reescribir cosas para, para ella eh, eh, Hasta hasta músicos que tocan instrumentos Que no, con los que no tocamos habitualmente eh, te, A mí me me llena de, de felicidad, de alegría Y me hace crecer, laburar con gente talentosa ¿no? O sea, Federico, eso implica que puede no haber... Eh lo que uno imagina clásicamente como competencia y demás, sino que también es posible, algo que yo he visto mucho en Brasil, por ejemplo, como todos se apoyan mutuamente los músicos, pero no conozco eh, tanto en localmente cómo funciona eso. mira nosotros en, en, en Autocrítica hay invitados puntuales, eh, están los dos percusionistas que son... De, tipos de, pertenecientes al grupo, pero, pero que también entran y salen, no son funcionales al sonido del grupo, finalmente, lo que aportan es alucinante, igual aclaro eh, pero cada persona que viene le da un nuevo, un nuevo matiz a la cosa, o sea, en Autocrítica grabaron en vivo, pero después en el caso de Glam Libertario, está armado directamente entre falopa y amigos que vienen a tocar, de hecho a veces pensamos poner una bajada Falopa y Amigos, posiblemente no sea así finalmente, pero realmente es un disco donde vinieron un montón de músicos no solo jetones gente más más, más visible como puede ser Cucusa eh, Dolores, Zambayoni sino músicos con menos, un perfil mucho más bajo, que tocaron percusión contrabajo eh, bueno, estuvo Changuito Farías Gómez que no, no es un perfil tan bajo tampoco pero después, yo te digo Juan Guisi bueno, Juan Guisi es un bajista del recontra carajo que vino a grabar para nosotros, ahora van a ir secciones de viento o sea, fuimos realmente haciéndolo artesanalmente, la paradoja de esto es que Autocrítica es un disco que es aparentemente más artesanal porque está grabado en vivo pero en realidad más artesanal es el otro gran Libertario, porque lo fuimos armando en estudios, con amigos que venían y aportaban, y para mí siempre es un elogio siempre es un elogio enorme que venga alguien a tocar una canción mía el, di el disco La grabación del disco en realidad arrancó con Fede marcelo Marcadante que es un amigo, un gran y yo haciendo dos, dos versiones una de un tema de hecho Sto que va a estar también cantando el disco pero aparte hacemos dos, dos temas de él eh, los tres grabando en vivo obviamente en el mismo en el estudio así sin ninguna clase de De, de, de pared entre nosotros en vivo los tres como si fuera un fogón así arrancamos así arrancó el disco de empresa fue la primera grabación a la vez este programa se está convirtiendo en una especie de agenda para los que no estamos enterados, para poder escuchar, por ejemplo, a H. Sola, a Dolores Sola, todos los que no conozcamos, escuchemos de nuevo hacer esas, estas recomendaciones que nos permiten abrirnos a salir también de, de los lugares comunes musicales. Pero volvemos entonces oficialmente a entrar en cadena con El Grito Pelado para que nos anuncien cuál es el próximo tema que vamos a escuchar en Décimo. Bueno, bueno, Sergio, claro que sí, claro que sí, porque si quieren salir de los canales habituales de la música tienen que escuchar El Grito Pelado. Y ahora en El Grito Pelado vamos a escuchar al conjunto falopa haciendo un tema, haciendo un tema porque el conjunto de Falopa habla de sí mismo en tercera persona, haciendo un tema que a ver, cómo decirlo si tuviéramos que poner una posición sexual sería el 69 letra de Federico márquez Marquesto y música de quien les habla el tema se llama Pinturita Fractal Conjunto Falopa Una angustia orbital pone activa mi condenar Soy un lamento que suena Y vos la killer serial Mi pinturita fractal Tu parte va por mi todo Báilame así de ese modo Y me, dime que me gusta Yo siempre ando con la fusta Mi muñequita de lodo Yo me cago en lo privado No sé qué sacar provecho De tan torcido derecho Y de tan vivo almagil De tan despacio a mil De tanta desgracia suerte Es la impronta del más fuerte Que perdí en un bodevil Dónde saco a relucir Lo que tengo por decir Y lo que nadie decida Angustia de pobre vida Una diosa entre deidades De mis mil debilidades Sos el punto de partida Sé bien qué es la decencia Para vos soy puro humo Somos luz bajo consumo Ya no más incandescencia En el filo de la ausencia Soy el ladrón de tu histeria La energía y la materia Qué difícil ecuación Hoy es tuya mi obsesión De esconder vida y miseria El del tiempo con mirada derrumiente va el destino vacilante por tu camino de artista de rosas lleno tu pista karma de anarco de burgo las rosas son Luxemburgo para este pseudo anarquista Sos el punto más saliente Mi pinturita fractal De mi jovi de demente Mi pinturita fractal Entre todas las versiones Mi pinturita fractal Para vos mis oraciones Mi pinturita fractal En tu camino de artista Mi pinturita fractal Ver borraje a Mi pinturita fractal Una sombra vacilante Mi pinturita fractal De resaca sin pinturita fractal Escuchamos al conjunto musical Falopa Decimu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 También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca.yahoo.com.ar El noticiero de los juicios. Informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El noticiero de los juicios. Descargalo en forma libre. En www.lavaca.org. Un, dos, tres, Último tramo de este Decimú, que hoy está en tándem y en red con El Grito Pelado. Estamos con el conjunto Falopa, con Pablo Marchetti, con Federico Marquestó, amigos y además eh, aquellos que le dieron color a este programa por eso siempre es nuestro agradecimiento porque Palopa y muy y decir muy la música que hacen ustedes es como parte de todo un esquema como vos decías Pablo de comunicación cuando se logra la comunicación en las fiestas y este programa que ya se está emitiendo por 150 radios nos muestra que a lo mejor Palopa nos llevó a ese viaje Pero nos acaban de mostrar una canción, la acabamos de escuchar hace unos minutos, que es Pinturita Fractal, donde ustedes invirtieron el mecanismo. Vos, Federico, te largaste con las letras, y es una letra tanguera. Me sí. veo yo, por lo bueno, menos. Pues, me parece que el título es tanguero, ¿no? Como decir pirueta extraña. Eh, es, es, eh, me parece que era la intención, inclusive, a pesar de que contiene la palabra fractal, que es como una cosa así, científica... Eh, el pinturita fractal, esa combinación era como, como una cosa poética, como una cosa más fría no más de laboratorio Me y gustó, para vos Pablo que, a ver, ¿cómo describirías la música que salió ahí? yo quise hacer una chamarrita eh, no sé cómo salió si realmente salió una chamarrita mi idea era hacer una chamarrita y mi idea era salir la letra eh, tenía algo me parece una letra muy dulce una letra de amor muy dulce con eh, una un poco retorcida digamos con esa cosa muy, de mucha sensibilidad pero apelando a cosas medio científicas y racionalista claro muy muy racionalista y, y también de vinculados con el mundo científico pero con el mundo también del arte más abstracto y cerebral ¿no? entonces eh, quizás una, una chamarrita con un ritmo que me, me gusta mucho y que no habíamos escrito chamarritas y, pero que, que fuera en, en una estructura al, al comienzo una estructura normal, torica, dominante tres acordes que yo y de repente se fuera por unos caminos un poquito más eh, extraños que tuviera que ver con esa con ese mundo de abstracciones y de cerebro y de, de vueltas de rosca que tenía en media de letra cuando están en contacto con el público saltan referencias sobre la política actual sobre los debates actuales las polarizaciones y demás porque los temas muchas veces invitan a eso Estoy pensando en Chica a la Cámpora, por ejemplo o, di o distintos temas que Pueden generar a favor o en contra O Hay un universo paralelo en el cual Muchos de los que andamos a las patadas En otros casos podemos llegar a entendernos eh, Hay Hay algunas referencias En las canciones No, no, las, no hacemos muy explícito eh, Lo lo coyuntural en la en el escenario ni nada por el estilo me parece que tenemos yo en lo personal que por eso es el que más tiene esta la cosa obsesión política bueno Fede también bastante pero me parece no te cuente él, pero creo yo pero en lo personal tengo otros canales otros lugares para expresar eso no no necesito no, no Falopa tiene que ser claramente otra cosa está lo comunicacional pero tampoco lo directo lo coyuntural no me parece que, que pase por ahí si sí se da algo curioso en, el, en la gente que viene que hay hay como un, un lugar de buen consenso entre que viene kirchneristas tranqui no no no no, talibanes y antigenadistas que también... Que tampoco son talibanes. Claro, progres que pueden... El problema son... Puede... Hay ámbitos de ser tertulias... Más... Les... Yo los talibanes se la están ligando dura, ¿no? Porque uno talibaniza todo, pero es cierto que parecería que hay como fanatismos o dogmatismos que son los que nos impiden abrir los, los corazones y las cabezas y las orejas. Y en ese sentido, ¿lo musical también puede salirse de las esas escuelas que parecen querer eh, formatearlo todo? No. Yo creo que sí, sí pero como una, una cuestión de desapego también ¿no? No, no, no como búsqueda, porque si vos buscas quitarte quitarte todas las formas de encima terminás haciendo cosas muy abstractas también ¿no? y una búsqueda obsesiva de algo que al final no se entiende nada yo creo que está el desapego, o sea que no me importa si está en estilo o si es raro o como fuera eso es una cosa que es importante para mí, desapegarse de eso Hay gente que confunde lo novedoso con lo extravagante que no hay novedad, sino para tener un aire un aire sí. modernoso, digamos, ¿no? Sí. sí. porque es más fácil también, yo, yo, me parece más fácil eh, Llevado a, o sea, soy absolutamente de un sampiano, pero es mucho más fácil poner un un en una sala de exposiciones que escriben el Quijote, digamos. O sea, eh es idea, me, me parece genial, eh y lo banco de última su, Soy más de la, de la de esa corriente de vender humo fácil que de las grandes eh, intelectualizaciones o, o gestas artísticas, por ahí, no sé. Y en ese sentido Falopa hace un trabajo que para mí es descomunal, que es tomar de todos los ritmos de la música que nos ha criado, digamos, pero también de muchísimos de ellos, ritmos muy puramente argentinos, las chacareras hemos hablado, sí. y demás como... como digamos como flujo que permite como la sabia que permite que el conjunto vive que la música también pueda ser recreada Sí, en algún momento yo sostenía que éramos esencialmente un grupo milonguero y que de ahí partíamos. Ahí nació la cosa, la milonga. Ah, en la milonga, más que en el tango inclusive, ¿no? Y hasta ahora ya me estoy permitiendo dudarlo, me parece que realmente somos eclécticos en este punto. Hay, hay un en, este, en el caso de estos dos discos hay uno que es una estética más tanguera, más más eh, ciudadana y otra más de baile, pero que yo no sé bien que no, no creo que el punto de partida sea la milonga me parece que es nuestro punto de partida histórico pero no el punto de partida estético me parece que ahora lo que concentra todo es la forma canción o sea, la forma canción es lo que está concentrando todo lo que hacemos si, sí, lo que ocurre es que me parece con el tango y con y con la milonga y la decir milonga es decir tango o sea, que te pongas en lugar del tango eh, es... es crea un universo y crea una escena y como no, Son géneros que, por más que hagamos otras canciones... Seguimos haciendo, siempre va tangos... Siempre tenemos tangos y siempre tenemos milongas en nuestros discos... Entonces, eh, eso nos pone en una determinada escena... Y vos antes decías, sobre hablabas sobre la solidaridad... Preguntabas sobre la solidaria y eso... Y nosotros nos encontramos que hay una escena tanguera... Buenísima, de riquísima, de muchísimos músicos... muy solidaria, pasa en general... Vos lo ves, no sé... Usas un tipo que graba en todos los discos toda gente la que llamamos eh, que, que como nos llaman nosotros nos llaman vamos a grabar con otra gente o sea hay, hay una gran gran solidaridad y una gran un, un gran lugar de pertenencia allí más allá de que después la mayoría o muchos de los grupos de, que se dicen de tango no hacen tango todo el tiempo mucho menos pero hay un, un lugar lindo y solidario allí Hablar de solidaridad en estos términos genuinos que usa Pablo es hablar de un universo paralelo en esta época donde esa palabra ha sido desvirtuada al infinito y más allá. Es la solidaridad bus lightier. Pero ah, me están avisando que estamos ya en contacto eh, por red nacional con el grito pelado. Necesitamos que nos informen ¿Qué es lo que se viene? Estamos en El Grito Pelado, el espacio musical de Décimo, y se viene se viene un tema del conjunto Falopa en este caso, no de autocrítica como los que escuchábamos anteriormente, sino del otro disco que está gestando el conjunto Falopa que sigue hablando de sí mismo en tercera persona. El disco se llama Glam Libertario. Vamos a escuchar un tema escrito, letra y música por el señor Federico Falopa, Marquesto el Masculino de Teresa Cumbia Arena. brillante mutante parlante rumiante yo tengo siempre los dados bien cargados, sonrisa con parro a candado en hospital esta querida me vas a encontrar buscando huesos que se quiebran hasta en los bares de tribunales espero una racha sentadito al lado de una cucaracha yo soy un de conurbano Abrojo la mano del amo Temprano salgo a procurarme el cobre Con mi fabriquita de pobres En los locales partidarios me vas a encontrar Bajando líneas sobre el bien y sobre la moral Pero si el jefe me ordena entregar un Vendo a mi madre porque soy perro leal Yo soy De eso, de eso, de eso. ¿Por, Ay, por, por eso. Soy sí, sí. el tesoro de la calle, la camisola, no, no, de no. eso, confieso y leso. Yo soy un policía de provincia, a puro chorizo y morcilla. Ahora entre la metropolitana Cambié a la pizza Obligaba a los pendejos a llorear para mí Pero de yo ahora ya me arrepentí Ahora tengo un sombrerito con cuadrados Con mis picanas desalojos empiojados Yo soy un burguesito que se agacha Y vivo en la ciudad más facha Ahora me siento bien representado todo avala un carado quiero ver en el gobierno los que son igual a mí no tengo ni un plateo ni interés en debatir justifico los 90 quiero mucha pam pagaría la miseria a valor nominal ay, ay, ay, ay, ay, sí, sí. Editorial. Vomito Línea editorial Yo tengo Todo perfecto y chequeado Dejando La verdad del lado Cuando era joven Yo creía en la ecuanimidad Farón del mundo desde mi máquina de tipear Ahora digo todo lo que me manda el poder Tengo el pulito más sencillo de coger Yo soy Gritante modernoso No sé lo que es un calabozo Yo quiero Un mundito de pragmatismo Bien miope y con astigmatismo Cuando la historia se repite Es la oportunidad De agitar los trapos de la equidad social Pero por un lugarcito cerca del poder Levanto el puño, hago la helo, la ve de Teresa ay por eso por eso las emisoras que integran la cadena del grito pelado continúan a partir de este momento con sus respectivas programaciones Decimu.